Bien. Bien, y la información, digo, los servicios que brinda este satélite argentino también se puede vender al exterior, ¿no?, como servicio. Sí, sí, por supuesto, esa es la idea. Eh, digamos, la información en Argentina, eh, la información básica, eh, la, los usuarios la pueden obtener a través de eh, convenios uh -huh. o presentación de proyectos, en el caso de investigaciones académicas o de tesis, Eh, que con una firma de una licencia de uso, nosotros le entregamos la información. La información que se deriva a partir de la información básica está disponible y abierta para todo el mundo, ya sea empresa o ya sea público. <coughs> y eh, lo que hace afuera de Argentina, eh, no, ya eso sí, por supuesto, estamos comercializando a través de nuestra empresa, nuestro brazo comercial, uh -huh. que es la empresa Venk. Uh -huh. eh, para Argentina lo que se está vendiendo por ahora son las imágenes más básicas que eso se les vende a las empresas y las empresas hacen sus desarrollos eh, que, y después los comercializan, pero uh -huh. eh, la para los usuarios en general, digamos de uso público y no comercial, está disponible. Sí. Uh -huh. Bien, eh, y Laura, te, te consulto ya en un plano general, haciendo foco obviamente en Saocom, pero eh, en el conjunto de las actividades de la CONAE, del INVAP eh, y de todos los que han trabajado en este proyecto, eh, ¿cómo ven hoy la política de ciencia y tecnología? Hoy, pero en una perspectiva eh, donde ha sufrido bastante en los últimos años, eh, presupuestariamente sobre todo, eh, la, la iniciativa de ciencia y técnica, cómo se viene trabajando este y qué condiciones hay para para el futuro bueno eh, o sea digamos el, el país hay, hay que el, el, el, a, la inversión en ciencia y tecnología eh, tiene que ser una prioridad nacional uh -huh. eh, y yo creo que, claro. que, que bueno que lo han mencionado así el presidente lo ha, lo ha destacado de esa manera así que yo tengo esperanza de que de que es, de que se concrete y que sea así eh, realmente cualquier país que quiera crecer debe ser debe ser una prioridad nacional porque eh, hay muchas prioridades en este momento sobre todo la situación que se está pasando es muy complicada pero eh, hay que digamos tam también hay que pensar que, que también es caro no no crecer no es cierto claro entonces eh, bueno para en mi opinión personal eh, tiene que ser una prioridad nacional uh -huh. eh, ¿Qué te dijeron laura eh, cuando estaban siguiendo el, el domingo el, el lanzamiento allí junto a alberto fernández santiago cafiero y, y roberto Salvareza este en ese en ese momento cómo fue esa charla no no o sea la verdad que nos dedicamos yo no estaba para charlar realmente, <risa> claro, claro. Eh, tenía la cabeza eh, en en, en digamos pensando en positivo que se iba a lanzar, que se tenía que lanzar, así que eh, la verdad que realmente nos dedicamos a ver el el el lanzamiento, no no hubo no hubo una charla así que yo te pueda decir eh, eh particular, se, se me preguntaban de lo que se podía hacer con el con el satélite, le esto vimos informando al presidente de de, de todas las características él dio su discurso la verdad que no no no no tuvimos una charla particular, eh pero fue un momento muy especial y yo honestamente estaba en, con la cabeza en otro lado imagino, claro. pero pero bueno, eh sí o sea fue una una oportunidad muy linda, por supuesto que no no públicamente porque no tuve la oportunidad, pero yo le le agradecí al presidente que nos diera ese espacio que nos diera este acompañamiento, porque es muy importante, es muy importante que. Eh, a nivel nacional se se reconozca este este logro no uh -huh. eh, porque es un logro de todos si es un logro que hace crecer al país, pero ya te digo no no no hubo nada particular <ríe> fue bien. todo el lanzamiento está muy bien y terminó el lanzamiento y terminó fuimos así que nada no hubo nada bueno pero la Eh, salió con éxito y hubo una, un beneplácito generalizado que es lo, lo importante. Uh -huh. Laura eh, la última hora sí eh, ¿cómo, cómo sigue esto digamos se ya obviamente se va se sigue trabajando con el satélite ya en órbita eh, y para el futuro digamos los proyectos tienen que ver con el funcionamiento se está pensando en nuevas etapas eh, que viene uh -huh. ahora? Eh, sí, sí, o sea, pues bueno, ahora viene una etapa también de muchísimo trabajo porque viene toda la parte de calibración de las imágenes que de del de Saucomuno B, eh viene, o sea, estamos haciendo desarrollos muchísimos de de productos para para poder entregar a los usuarios, porque hay usuarios que que no les interesa tener la imagen básica, sino que necesitan directamente el producto y entonces nosotros podemos hacerlo, lo hacemos. Uh -huh. Eh, así que estamos trabajando mucho también con la empresa ven eh en colaboración con ellos para para generar estos productos así que no se nos viene una una una etapa muy intensa de trabajo o sea tan intensa como las que venimos pasando pero bueno vamos vamos a sobrevivir y por otro lado desde conae estamos trabajando sí en líneas alternativas de para tener imágenes de de radar porque la microondas es muy importante para argentina. Eh, porque si pensamos que más del 60% de los días está nublado, la microonda tiene la característica de que atraviesa las nubes y por la otra parte es independiente de la luz solar, entonces puede generar información de día y de noche, claro. si está nublado, si está lloviendo, eso no importa, igual tenemos información. Entonces, sobre todo pensando en el sur, eh, es, es, es muy importante tener una información en microondas. Claro. Eh, entonces eh bueno esa línea la vamos a conservar lo que sí estamos trabajando en generar eh, un satélite más, más chicos eh más eh, digamos no tan pesados eh como para eh, eh, minimizar digamos el, el costo de lanzamiento e incluso eh intentar lanzarlo con los lanzadores propios o sea estamos en la línea de desarrollo de lanzadores para tener nuestra propia industria de lanzamiento Estamos trabajando en la línea de radar para satélites más chicos y a su vez está en desarrollo, eh, ya bastante avanzado, ya pasó la, la, la revisión crítica de diseño, eh, un satélite que se llama Sabiamar, que no es microondas, está los instrumentos son ópticos, pero que está dedicado justamente por eso a, a estudios en el mar. Por eso necesitamos instrumentos ópticos para estudios en el mar. Uh -huh. eh, y va a dar soporte a todo lo que es la economía azul. Y, y bueno, por ejemplo, se van a poder generar mapas de clorofila, eh, de mapas de, de, de corrientes y de mapas de temperaturas, eh, de apoyo a la pesca, de apoyo a la pesca ilegal porque va a tener una cámara de alta sensibilidad, tiene un, dos o tres instrumentos. Entonces, eh bueno, con este satélite que estamos eh ya desarrol ya va eh, en, en construcción, eh se se piensa dar apoyo a lo que es toda la parte de la economía en el mar. Uh -huh. Eh Claro. y y además estamos en cooperación con el Servicio Meteorológico eh para eh desarrollar que esto sí está digamos en una ABC, ¿no es cierto? Eh, un satélite eh, geoestacionario meteor para para meteorología Bien. para tener nuestro propio satélite geoestacionario que de muchísima utilidad le va a ser a toda la región no solo a argentina uh -huh. laura te agradecemos muchísimo por, por estos minutos nuevamente la, la felicitación y seguiremos ojalá, en contacto eh, a ver eh, para conocer más de, del avance de, del proyecto saocom sí sí por supuesto cuando quieran no hay ningún problema un abrazo muy grande. Gracias, gracias. Así Laura Fruya, directora en Ciencias Físicas, investigadora de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con AI y gerente de Observación de la Tierra de la misión del eh, SAOCOM, eh, SAOCOM 1A y 1B, uh -huh. 1A ya lanzado en 2018, 1B lanzado el último domingo. Qué orgullo, ¿no? digo Cuando el macrismo hablaba de volver al mundo... No se me ocurre una mejor manera de, de volver al mundo este, posicionando nuestro país a nivel internacional lanzando satélites al claro, espacio. Claro, mirándolo digo. de afuera. Exacto. Digo, aparte, leía recién que hay pocos satélites, de hecho son tres, los dos argentinos y uno japonés. Uh -huh. Y recién ahora la NASA y la Agencia Espacial Europea están empezando a desarrollar satélites parecidos a estos argentinos. Así que la verdad, eh, de avanzada. Claro. Además, eh, algo que eh, decía... Eh, un compañero, se me fue el nombre, pero rapidísimamente se me fue el nombre, este lo tenía ya preparado para comentar, de la investigación universitaria y el desarrollo científico uh -huh. este argentino, que históricamente ha sido muy fuerte y lo han degradado, lo han golpeado, pero continúa. Eh, hay investigaciones que uno desde la ignorancia eh, menosprecia, uh -huh. eh, y lo ponía en un ejemplo muy claro, Eh, Carlos de Feo, compañero de CONADU, Ajá, eh, dice que la Universidad Nacional de La Plata hay un grupo de investigación que eh, investiga la presión eh, de la atmósfera y fuera y extraatmosférica en la retina del mono. Ajá. Uno lo mira dice con cara rara y es dice, eso. ¿por qué le estudian la presión atmosférica en la retina locos. del mono? Claro. Y decís, eh, y eso es un estudio necesario para conocer la respuesta humana en la salida al espacio, es decir, los astronautas tienen que estar preparados, ah. <ríe> digamos, es decir, las complejidades que tiene la ciencia es donde la Argentina se posiciona sobre cosas que no han hecho otros el eh, eh, un ingenio argentino. Tiene, claro, el higiene argentino el aprovechamiento de los espacios que todavía falta completar, uh -huh. es donde Argentina eh, aprovecha, digamos, y tiene esta disposición científica. Los famosos nichos, eh, que, ¿no? Claro, quiere decir que eh, eh, con, con el Sao Argentina superó en infraestructura a la NASA o a China, eh, no. Ahora, aprovechó Y encuentra los lugares de trabajo, encuentra los posicionamientos en estudios que no se están haciendo en aquellos que sí desarrollan con mayor cantidad de recursos, infraestructura, uh -huh. eh, la, la carrera espacial, por ponerle un nombre, eh, atemporal. Eh, Argentina tiene mucho para dar, está dando mucho y, y esto es un ejemplo. 11.27 de la mañana. Rayín, yo te conocí en el Buenos Aires de la fiesta ciega en los noventa. Cuando el cansancio y la miseria comenzaban a deambular por las calles a uno y derrumbadas, y a veces pienso si no habrá sido un espejismo para mi locura, para mi corazón, que sediento de fiebre de bailar siempre encontró abierta tu mugre de tango, tu brillo milonguero en celo, macho, cadenero, viejo regín. La noche ya pegó Salto de Arlequín, escapa de la luz, la estampa gris de un bailarín. Y en la pirueta de la mañana, niebla de fantasmas empujando pa volver, volver a ver, de mi quererte bien, debí tomar mejor, de gozar de mucho para odiar este dolor. Rueda la milonga y se devora lo que fue. Giraste y qué, rellín baile diste, madre taura, de bailar Siempre más allá de lo posible Más allá, cuando una por una Iban palmando las demás Mañanita del rellín ¿Y quién las vendará? ¿Quién? A cuando ya los veteranos no estén más Guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color guapeando a la muerte rellí. <risa> Habrá que imaginar un nuevo berretil Bancando la tristeza que las cosas tienen fin Reina mi longa de mis amores Ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad Sentí mi adiós, rellín Me duele no saber aquella última vez El tango entreverado en la cintura que abracé Corazones juntos que han girado sin después ¿Y ahora qué? Regín Cuánto baile diste Madre taura de bailar Siempre más allá De lo posible Más allá Cuando una por una iba palmando De demás Mañanita de Regín ¿Y quién la inventará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más Para dar a la fama De tu cueva de esplendor